En el C anticipadas limitadas con descuento en Music Shop de Ross Córdoba 1347 oh, yeah. clubdefan.com Radio Universidad 103.3 otra frecuencia la misma radio ¿Y Una realización nacional No quiere esto, no quiere, que la paz Yolki-Palki Yolki-Palki Yolki-Palki poquito, déjame que me siente Aunque sea Una semana más de Yolki-Palki Hasta la una de la mañana Hoy vamos a estar Como siempre, en realidad íbamos a arrancar con covers Billy todavía no apareció, Machine pasó para mañana Así que por el momento estoy solo un Cold Malice es el nombre de un tema que sacó de Jam Una de las bandas que, que revivió la movida mod en, de los años 60 En los fines de los 70 y principios de los 80 Una banda que arrancó junto con The Clash Junto con los Sex Pistols, con Bascox Dentro de lo que era la movida punk de fines de los 70 y de Inglaterra obviamente, y después se pasaron un poco a la New Wave y justamente de un disco que es considerado como New Wave del año 1982 que se llamó The Gift que fue justamente el último disco de los Jam, ahí aparece el tema A Town Cold Malice mucho más acá en el tiempo, hace dos o tres años salió en Japón un disco que se llama Cover Lover que es un disco tributo japonés a los clásicos del punk de aquella época Y dentro de estas bandas arrancó una que se llama Okano Kaori a hacer el cover de a Town Call Maris Así que vamos a escuchar a los dos, primero de Jam y después a Okano Kaori, en realidad los dos mezclados, haciendo Town Call Malice para arrancar con covers esta semana. Ahí llegó Billy.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 Ahora se fue se baño, wojnę. Bueno, hasta la una la la mañana entonces se www.yolkipalki.com.ar nuestra página web y si no pueden ir a www. y si no como si hubiera opciones punto, realmente esperá, y si no www.yolkiparty si ¿sí? party así como fiesta yolkiparty.blogspot.com eh, ahí pueden ver ya están subidas todas las fotos de la última fiesta con subidas ah, de tono bien, sí La ¿Cuál fiesta del es? sábado pasado. ¿Cómo es? A ver, a ver. Y el sábado que viene, a hay ver, otra pero, fiesta. A ver, a ver. Sí, ve. va a tocar Shine en vivo este sábado. Entonces, ¿Otra fiesta de qué? Otra fiesta, Sholky. ¿Otra vez? Claro que sí, wow. todos los fines de semana, prácticamente. Vamos a estar. Quien, loco, cualquier, loco, Va a tocar Shine, eh, y, y, y ¿qué más? No me acuerdo, ¿qué más? Ahí en zona 79, en Sarmiento 1039. El sábado que viene a partir de las 12 de la noche. Nuestro mail es sholkypalki.com eh, Se pueden meter y agregarnos y chatean con Billy Durante el programa, por ejemplo Dale, mientras O si no, mandan un mail y pueden Mientras más, más chateo yo menos participo del programa Así que si quieren bajar mi porcentaje de participación en la charla A este respecto, ustedes distráiganme Y qué sé yo, podemos lograr que yo me distraiga Y no le de haga caso pero y, y paro y en consecuencia me rete Así como funciona Qué sé yo Fue nuestro disco de la semana pasada, se llama Calvin Harris. Es un.. estuve viendo más, Billy, sobre Calvin Harris. Yo estoy viendo quién fue la fiesta. Porque estuvimos averiguando tuvimos a ver quién era. Sí, sí, sí. El, el, el equipo de producción de, de Sholky Pike. Yo quiero saber lo de la banda soca del otro día. Y yo, lo que hizo Calvin Harris sí. tenía un tema, ¿no? Grabado. Y se lo mandó a Kylie na na Minot, claro. No, no, y dijo, no, oh, no, de, fíjate no. escuchalo, a ver qué te parece. Le gustó mucho a Kylie Minogue, le consiguió contrato, ella le consiguió que le firmen un contrato y lo ayudó a producir el disco. Qué lindo que te ayude Kylie. Sí, la verdad que tarea barra, o sea, estás todo el día ahí en el estudio. Ay Na, na, na, te hacen na, na, Y hacen unos coritos, sí, sí, acá a Calvin Harris entonces fue nuestro disco de la semana no pasada. Te vamos te puedo de mi cabeza. El disco que se llama I Invented Disco. Esto es The Girls. Calvin Harris, en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 We need to go.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 We have to be healthy, we have to be healthy, I didn't hold a I didn't all the I didn't all the I didn't all the I didn't hold I didn't all the I didn't all the I we hear all the, gi gi gi vamos a bailar ritmo fatal de sho ki sho ki sho ki vamos a bailar ritmo fatal De chalki, sholky, chalki, sholky, chalki, sholky, déjate bieneno, mira tus pies en el piso, tu aile es cualquiera. Sube bien esa radio y déjate llevar. Vamos a bailar, ritmo fatal, de chalki, chalki, chalki, chalki, shaki, chalki, parki. Vamos a bailar en ritmo fatal, de chalki, chalki, chalki, shaqui, chalki, chalki, salki. ¿Cuántas veces soñaron con este aire de libertad? De... Sube bien esa radio. Idź na stadion i dej się jeść. Chodźmy na stadion i dej się jeść. Chodźmy na stadion na I chanted her up out on the dance floor She was out of cigarettes, so I walked into the store mm -hmm. She's gonna fold up, push against the wall so But she pauses just to take a call says, To answer, girl, what the fuck are you doing? Over here, as I'm kissing, I've my neck to a hip. Well if any damn minute I mean it back Well please, I'm over that anyways Let me call you back Why? Cause it's all beginning to sound like a rock rap She said, love is love, but the fuck is what it is, and what's that? Must have read my mind, cause she looked into my eyes, and she said, a Good, Good time. She kissed me on the stairs, and she kissed me on the porch. Kissed me as a fool with the king in front door. One time, two time, three times, four. Really, who was keeping score? We did it on the bed, and we did it on the floor. So I was surprised when I got the cold shoulder. Morning. Sid, you just got me half finished up with you someone Sometimes it's one of those nights Catching out how to hold you go home to you You're home the so. You're the man on the you're right Must be the moonlight. It must be the moonlight. Must be the moonlight. Must be the moonlight. Must be the moonlight. It must be the moonlight. palki apoya al Monseñor Beazoto. ¿Y qué? Deportes. En Cholqui-Palki. Bambaste. Deportes. En Cholqui-Palki. Bambaste. Deportes. En Cholqui-Palki. Bambaste. A la puta que te pasa Tremendo boludo. Oh, así no dan ganas de hacer radio. Voy a así como retobar un rato tata. Ahí estamos No, no, no, no, no. Venía La acá. vida del deporte venía acá y pedí disculpas, no me interesa que esté hablando por celular Vení acá Vení acá, rata Rata inmunda venía acá No te pelees, es un obrero no sé, la radio, bien. por favor Buah ¿Qué tal? Buenas noches. Este es el micro deportivo que usted está esperando en un día de singular importancia. Hoy es día especial porque tenemos todo el deporte del fin de semana. El fin de semana deportivo pasó y lo vamos a contemplar en detalle luego de esta presentación. Comienza la emoción.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 la charla, tanta charla no lleva nada absolutamente nada pero sin más vueltas que darle sin hablar de lo que ha pasado en esta radio sin hablar de lo que pasará señores sin hablar de quien se olvidó la factura y no sabemos dónde está porque por ahí está por ahí no está ahora para ir a buscar que venga que la busque pero dónde se yo fue yo comí una, se fue Matías yo comí una, ¿se fue? unos cañoncitos que había, ¿Qué un chanda loco, venía cerrada no, así no voy a hacerlo mi. vas a hacer un piquete? no voy a hacer el micro, se fue fue un hijo de puta ah, Martín y sacanos del aire Buah, no, no no voy a hacer, voy a hablar así rápido Teni, Garro, Rafael Nadal rompió el sueño de Roger Ferrell Loral... ¡Ah, ese es mi trabajo! ¡Pero si no está acá para apretar el puto botón! ¿Qué me importa? ¡Pero no me robes mi trabajo! Bueno, no voy a hacer nada, en serio parum, Pam, pam, pam, pam Tener a la carrera Rafaela al cumplió el sueño de Richard Pérez de lograr el Grand Slam al derrotarlo en la final de Roland Garros por 6-3-4-6-6-3 y 6-4 para convertirse en el tricampeón del certamen es el único trofeo mayor que el suizo todavía no pudo levantar no, no poca nada ahora no te va a ganar se llenó de cuca sacalo nuestra leche larga vida tiene menos a ver que me está sonando el celular sacalo Pedro la gran 7, me cago en todo Me voy a poner contestar un mensaje al aire no, no. Me sacó la batería, hijo de puta eh, Bueno, jugó Federer, no ganó Nadal lo tiene dijo, parece que le que, que, que, que iba a ganar Pero no le ganó, Nadal jugó mejor Otro finales de los juegos afuera de la NBA la San Antonio Spurs con los argentinos Emanuel Ginóbili y Fabricio Berto sometió a Cleveland Cavaliers por un nítido 103 a 92 en la serie final de la liga estadounidense de básquetbol que tiene como marcador de dos partidos a cero va ganando San Antonio Gana San Antonio 2 a 0 Juegan contra el, el equipo que No pises a los auspiciantes Lebron James Bajame la cortina, hace algo bien El que juega contra Le... Lebron James Que parece que juega como Michael Jordan Juega re bien tipo que salta como los negros No como los dioses Y nada y Todo apoyando a y ¡Torneo local de la Lorenzo de Almagro! 28 esta tarde, Arsenal! ¿Por, Ay, ta... ¿Por qué esta tarde, la puta madre? ¡Me importa! Me importa ayer, la... ¡Arsenal por 4 a 2 y se consagró campeón del torneo clausura de fútbol de primera división! ¡Los goles de Ciclón fueron compartidos no. por Gastón Fernández en dos ocasiones! ¡Uno de tiro penal, Cristian Tula y Ezequiel vez Bueno, plata, la plata está salvada Préstamos a sola firma, envíos al interior Su consulta no molesta, pero preferimos cabal y carta franca Lo siento, cerramos a las 8 y sorría que lo estamos filmando saca la cortina saca ¿no? la cortina de la no esa ahí. no, saca todas las no cortinas No vuelvan más a esta cortina Eh, bueno, estaba en el Libertad Y vi que había tumulto Supuse en un televisor arriba y supuse que ganó San Lorenzo. El equipo de Ramón Díaz fue el mejor. Los resultados. Así lo dicen. Para todos los millonarios que, se, que decían Ramón Díaz va a ganar. Todos ellos tuvieron razón. Ganó nomás el cuervo. El cuervo con el equipo. Con el pocho la Bessi. Y la gata. La gata. Estaba ah, la gata también. Y el arquero Orión. Un equipazo. Ganó. San Lorenzo. Fórmula 1, gran premio, Grande Canadá. Lewis Hamilton, que parece que es negro. Gran Gran Prix en una victoria sólida, impropia para un negro. Reforzando su candidatura al mejor negro de la NBA. Fórmula 1. Señor ciudad, levante los restos de su perro. Si su mascota muere en la vía pública, hágase cargo y júntelo. Es un mensaje de la Asociación Vecinal Microcine de la Cortada Ricardo Negar, cuna del Teatro de Revista, en la conmemoración del segundo aniversario del fallecimiento del licenciado laiva este es, es el único puntero del campeonato el polaco robert kubica sufrió un espectacular y grave accidente pero no bueno, murió están murió? en la fórmula 1 están todos emocionados no porque el negro está puntero parece que el negro venía bien venía con todos los la pole position los podios todo no había ganado al principio unas una carreras, estuvo un tiempo primero, pero no porque había ganado una carrera, sino por la acumulación de puntos, y que uno ganaba, el otro ganaba, y en fin, nadie tenía los suficientes puntos para pasarlo, y la cuestión es que ganó, está puntero y están todos como locos, porque es el primer año que juega, que corre, y es negro. Y están todos sorprendidos que un negro corra bien Porque los negros corren bien pero sin auto Con auto los negros no corren también Porque lo roban pero no lo saben manejar de chiquito El blanco sí tiene y auto de choca. lo Porque, y, y, qué sé, yo, escapan con el auto Y se chocan contra un poste Mucho Paco Los perdedores del fin de semana, el combinado nacional de esa y gana yo ante los búlgaros por 25-19, 25-18, 25-13. Las leonas que hacen otra disciplina que es hockey, que cayeron por dos tantos a nada, ceros y ¡paf! Hasta el combinado holandés. Y bueno... Se fue infracción, ah. infracción, robar cable también es infracción. Los cables telefónicos son de todos, Acepte el tuyo. Fuera de ritmo. Eh... Como siempre pasa, todos los deportes... No, Podés escribir no, sí, sí, y hablar sí. al mismo tiempo. Y él no puede hacer nada no. al mismo tiempo porque tiene que estar... No, no me haga esto. Eh, bueno, todos los años se repiten todos los torneos, el de la FI, el de la AFA, el de la World League, el de las Leonas con los Champions Trophy todo lo amistoso. Y bueno y esta vez al volei no le está yendo bien a la leona tampoco porque tiene un equipo que se como se llama cuando el equipo está en transición Qué sé yo viste las minitas se están adaptando todavía no se llevan del todo bien como antes se maquillaban todas ahora no tanto está la lucha de las tres viejas que quedan con la piba nueva que están están las viejas que no estaban que estaban antes que quieren estar cómo me van a sacar yo todavía sirvo y bueno y otra vez me subió el teléfono todo eso el volei Noticias varias, el pato abundanciero y arquero del Getafe tiene un desgarro y se duda su presencia en la Copa América. Ojalá que no vaya, ojalá que no vaya, ojalá que no vaya. Quieren detener a algunos dirigentes de la anterior comisión directiva canalla. Y la prensa otra vez rompe las bolas con Messi porque hizo un gol con la mano. La gente está que arde. Este miércoles pedí en tu kiosco, amigo, la construcción de las pirámides. Todo sobre la expedición de Napoleón y la reestructuración de la gira de Roger Waters por los Países Bajos. No lo olvides, este miércoles en tu kiosco, Pedro gratis junto con la esteta Deportiva. ¿Qué te pasa? Si tenías algo que decírmelo, decímelo al aire. Bueno, estoy calzado de Messi, me encuentro con el diario del domingo que el tarado de Messi sumó con la mano. Todo que rompe bola, ¿por dónde va a tener personalidad ese millonario pendejo de porquería que juega bien el fondo? Está bien, juega bien al fondo, pero está, está todo mal, no podés hacer eso. Y con lo otro, el Pato, bueno, el Pato, qué sé yo, como dijo Martín, ya podría no no no es emocionante o sea que le deje el paso a la nueva la generación la palabra eh, sí y lo de qué más me quedaba eh, Ah, lo de dirigente central y bueno enhorabuena ya era hora de que engancharan a lo del anterior Que seguramente esta comisión tendrá por reiterada estafa en es el problema. No es por una estafa, es por reiterada. O sea, pillines, se pasaron... Con, los pillines son los otros. Lo de la barra brava también, son los pillines. Se pasaron con la estafa, hicieron dos estafa tres estafa cuatro estafa y ahí le hicieron por pasarse de estafa. Así que, enhorabuena... Cortame, cortame todo. Ya está. Nos vamos. Bueno.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 Sin explorar, llena de desconocidas especies de bandas de rock. Oh, música canadiense. Yoki Palki. Hoy es el día de Canadá. Aquí en Yoki Palki, como sí. todos los lunes, Boa. y vamos a presentar una banda de. La botita caso. On TV, obvio, porque yo lo trato bien. Baja la cortina. Pero lo trato con respeto. Está muy fuerte la cortina. Hay que crear un poco de intimidada la Porque radio. Matías es mi amigo y no es tu amigo. Sí. Entonces él te trata mal. No. Vos sabés que acá las cosas funcionan de esa manera. Son TV? A ver, repasemos. Nuestra me. banda canadiense de hoy, sí. Ontario, Ottawa, Ontario. sí. Vancouver, sí. Toronto, sí. Montreal. Montreal, nunca me acuerdo de Montreal, sí. me suena a reloj. No puedo evitar. Cinco sabemos nomás. Sí. Hay que, hay que trabajar más Tiene muchos lagos Canadá tiene muchos lagos Una región lacustre Okinawa Lacustre sí. Tiene árboles altos Sí mucha, mucha madera hay Y limitan al sur con Estados Unidos a, Mar de por medio con Groenlandia Claro Que, que Groenlandia es Estados Unidos, ¿no? No sé Me parece que sí Y con Canadá no con no, no, con, con Escandinavia, eh, checoslovaquia. ¿Cómo se llama ese pedazo <risa> que le comp que compraron los americanos hace un tiempo? Hawái. No, Alaska, Alaska. Y ir al norte con Papá Noel. Para más o menos ir centrando a la gente que Canadá está como en el medio de todas esas cosas. Exacto. Ahora haga de cuenta que todo esto no pasó y que vamos a la banda canadiense que es lo que le importa. ¿A ¿Qué? Porque ¿Qué? La geografía Bo. de Billy. Un poco. Está eso? hablando de mi Yo cuerpo, no sé de mi cuerpo, no sé. la, la, <risa> geografía, <risa> la geografía, <risa> de mis caderas está hablando. parodista hoy está hablando de mis caderas. Kids on TV se llama la banda. Están tocan desde el 2003. Ajá. Sí. Tiene un tema que se llama breakdance Hunks. Ajá. <risa> ya desde el nombre. Te das cuenta de esos pibes que le gusta la onda ochentera, el breakdance, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Son amantes del breakdance, le gustan, obviamente, los samples, los beats, todas palabras de la era del breakdance. Yeah, baby. De los ochentas. De la buena época del break, donde estaba la break, la break. Renault break. La Renault break. ¿Te sí. El Renault 12 break. Bueno. Era. Sí. ¿Qué break? ¿Por qué break? Break, no sé. Buah. Porque se partía al medio. Yes. Era muy larga Para llevar a la familia Sí Los sí. Kids en TV Entonces además Filman sus propios videoclips Y hacen películas muy ganchero Tiene muy una tienen, cámara, tienen uno es que una hace cámara. videos Dentro del grupo Y entre todos Filman películas Las presentan en festivales Y todo Y les va bastante Como bien Como parodias Son Son Parodias de películas Un montón. Bueno, tenés una hecha vos. Kids on TV, entonces el disco se llama Mixing Business with Pleasure, sí, mezclando. mezclando ¿qué? Eh, eh, negocio con placeres. Exacto. Vamos a escuchar breaks van Hans, ¿Qué eh, para qué cosa vamos a escuchar? Breakdance Hunks. Ah, Breakdance Hanks. Kids Han. on TV, nuestra banda canadiense de hoy. Me gustaría mucho que los novios cumplan tanto como los chongos Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor ¿Cómo se debe avanzar a una señorita en el baile? Contacto ¿Cómo se jura perpetua fidelidad a la membresía de una logia? Con impacto ¿Cómo se muestra una extensa pieza musical en radio? En forma compacta y discos compactos, realmente compactos. La escuelita New Wave y Pop Punk. Hoy la pasamos para el lunes, adelantamos la clase, el fascículo de esta ¿Por, semana ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué hacemos? Vamos administrando, para que la gente no se acostume, no sea chancha. La, la rutina hace mal a veces La rutina hace muy mal entonces Muy uno mal Hay que matarla la, la gente muere arrutinada Hay que matar a alguien y que la rutina cambie Las dos causas de muerte son la rutina y la aglutinación Sí, segundo fascículo entonces de The Cure Que arrancamos la semana pasada con el disco Boys Don't Cry, de edición solamente en Estados Unidos, bah, en Estados Unidos y el resto del mundo, no es el disco inglés original. Hay una película homónima. Sí. Hay una Está película bien, homónima. Sí. Bueno, pero no tiene nada que ver. Pero hay Hoy una película homónima. Vamos a saltar al cuarto disco. ¿Por qué hacemos eso? Porque, porque Es un montón de discos todos así, ti, ti, ti, ti, ti, en, en muy poquito tiempo. Y bueno, vamos a alejarnos, ¿sí? El disco que pasamos <susurra> la semana pasada desde el 80, este del 82. En el medio sacaron dos discos más. Ah, oh, qué productivo. Sí, muy productivos. Eh, el no disco se llama bueno. Pornography, ¿sí? Es el cuarto disco de la banda y muchos lo marcan como el disco Bizarra. que inicia... No, que inicia la era oscura de The Cure. ¿Por qué oscura? ¿Sí? porque empezaron a ponerse muy, pero muy depresivos. De hecho, el disco no tiene ningún hit. Porque son todos tan tristes. Tan terribles, tan tristes, ah. tan dramáticos, tan depresivos que. Qué lindo para escuchar es ahora. ¿Ah? Hacer un hit. Lindo sí, para las 12. Más... <risa> para <risa> sí. la, la una, vos estás pensando que ya mañana es martes y te escuchás lo peor de The Cure. Lo este más disco. oscuro. Después fue reeditado. Y en el 2002 The, The Cure hizo un recital en. Fue? En Alemania. ¿Sí? Que después se salió un DVD sobre ese recital Que Ajá. se llamó Trilogy Y lo que hicieron fue, toca fue tocar Tres discos de ellos enteros De principio a fin en lindo. orden ¿Sí? Tocaron este, Pornography Tocaron Blood Flowers, que era el disco que habían sacado En ese momento Y tocaron Disintegration, un disco que vamos a escuchar de, en, en otra semana, así que vamos a escuchar El disco entero pornography de The Cure, pero comprimido en 10 minutos para que nos entre en el peruera. Para la señora moverse en casa, señora, póngase triste esta vez, porque vamos a escuchar lo más oscuro de The Cure. La cura. que se pregunta... ...¿queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay, ay. ¿Mi merienda? No. Ah, ¿querés mi dinero? No. Uh, solo querías divertirte conmigo... No. ...te entiendo... Palki, tu compañerito fofo. ...eso me yo. ...nos vamos a la mierda... ...vamos... ...a la remierda... ...hacia allá vamos señores... ...nos encontramos mañana a las 12 de la noche... ...esto fue Palki. ...nos despedimos con el disco de la semana que viene de la mano de Tim Armstrong. Tim Armstrong que era el cantante... El que pisó la luna. Va, sigue siendo, no, no. El, este, el violinista. Cantante y guitarrista de Rancid. El saxofonista. Una banda punk de la década del 90. El y del saxo. que siguen tocando. Ajá. ahora. ¿Sí? De la época de Offspring, Green Day. La buena época del punk. Ellos, no, FX, la época gitera del punk. claro, La época en que el punk se volvió mainstream. Fah, ¡Qué raro que habla! ¿Qué es mainstream? Mainstream popular, ah, Pulachero qué forma sí. copada. De el disco se llama Poets Live es de este año y un disco que eh, nosotros pasamos un par de temas hace bastante creo que fue el año pasado porque Tim Armstrong dijo que iba a sacar que iba a sacar una canción por semana. Ah ¿sí? me acuerdo de, de esa noticia claro, tuya. Sacó dos, nosotros pasamos dos y no sacó más. No, no, no, no saco bien como un disco Voy a Así hacer que lo un cagamos, se lo pirateamos Y aquí lo tiene En post Live se llama el disco, el tema se llama Wake Up Team Armstrong Hasta mañana, esto fue Yo, el Kipax Es Park. para Armstrong que no lo escucha vale, vale, vale. time, with these guys who don't love you the way that I do yeah. This time things gonna be changing Starting new Rearranging I got a new Girl I'm seeing Just like the last one, just like the first one Live for today, not tomorrow Keep moving away for sorrow Ain't going to beg or borrow so listen to me. Son of a bitch I wanna know who you're with Why do you know Little night I like six in the morning I say you I call My love of mine Why do you spend your time With these guys who don't love you The way that I do Don't call No mistake honey She starts her, her shaking Eyes open, now I'm awake I'm gonna take it day by day now high Good times rolling on the side, see this showing, or somewhere new to be going. Uh, uh, uh. So I keep moving. Wake <laughs> up, you son of a bitch. I wanna know who you're with. Why do you roll in the night at like six in the morning? I, I say, wake up, my love of mine. Why do you spend your time with these guys who don't love you the way that I do? I wanna like who like waiting. like do like roll like like I like six like the like I like holy like holy like holy like like like like like like like like like like like like like like like like like like like do you spend your time with these guys who don't love you the way that I do? The way that I do. time, Y Palki les da el besito de las buenas noches.